Cuentos de hadas españoles El príncipe rana Hace mucho tiempo, cuando los deseos se hacían realidad, vivía un rey con su preciosa hija. Era tan bella y encantadora, que el rey siempre le concedía todo lo que quería. Padre, estos juguetes viejos me aburren. Quiero jugar con algo nuevo. ¡Oh, pequeña! Como eres bellísima, te regalaré el juguete más bonito que mi abuelo me regaló a mí cuando era niño. El rey abrió su caja fuerte de oro y sacó una brillante pelota de oro. ¡Guau! Toma esta pelota. Brillará como el sol bajo el cielo. Y tienes que saber que es muy valiosa. No la pierdas jamás. Gracias, padre. Eres el mejor padre del mundo. La princesa empezó a jugar en el jardín. La pelota rodó y corrió tras ella. De repente vio una rana muy fea. ¡Ah! ¡Oh! ¡Aléjate de mí, rana mugrosa! Te he visto desde esos arbustos y me ha deslumbrado tu belleza. ¿Podríamos ser amigos y jugar juntos? ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo te atreves siquiera a pensarlo? No puedo jugar con una rana tan mugrosa como tú Soy la más bella del mundo ¿Por qué querría jugar con una rana mugrosa? Puedo brincar, puedo saltar También puedo nadar y coger tu pelota Soy perfecta para jugar contigo Prefiero jugar sola que tocar a una rana mugrosa Indignada, la princesa regresó a palacio para deshacerse de la rana Al día siguiente se puso a jugar con la pelota Eligió un sitio apartado, bajo un viejo tilo cerca de un pozo ¡Qué sitio tan agradable! ¡Esa rana repelente no podrá encontrarme aquí! Empezó a jugar con la pelota La lanzaba y la volvía a coger Cuando tiraba la pelota, brillaba tanto bajo la luz que la deslumbró Y en vez de acabar en la mano de la pequeña doncella, botó sobre el borde del pozo y cayó dentro ¡Oh no! ¡Mi pelota de oro! ¡Oh Dios! ¡Qué profundo es! No veo dónde está mi pelota en este pozo tan profundo Lloraba y lloraba sin consuelo Y en medio del llanto oyó una voz. ¿Qué te aflige, hija del rey? Tus lágrimas derretirían el corazón de una piedra. Miró buscando de dónde procedía la voz. ¡Oh! ¿Eres tú, rana fea? Lloro porque mi preciosa pelota de oro ha caído en el pozo. No te preocupes, Brad. Yo te ayudaré, pero ¿qué me darás tú a cambio de que te traiga la pelota? Lo que quieras, querida rana. Te daré mi ropa, mis perlas, mis joyas o incluso la corona de oro que llevo puesta. No quiero tu ropa, tus perlas, tus joyas ni tu corona de oro. Solo quiero que seamos amigos, que seamos compañeros de juegos Y así poder sentarme ¿Eh? a tu lado en la mesa Comer de tu plato, beber de tu copa y dormir en tu cama Si me prometes todo eso, yo bucearé hasta el fondo del agua de este pozo Y cogeré tu pelota de oro Roar. La princesa estaba impresionada tras oír la larga lista de deseos de la fea rana Pero para conseguir la pelota de oro, decidió tener paciencia con la rana. ¡Oh, sí! ¡Te prometo todo! ¡Te daré todo lo que quieras si recuperas mi pelota! En cuanto oyó la promesa, la rana se zambulló en el pozo. Poco después volvió a salir a la superficie con la pelota en la boca y la lanzó a la hierba. La princesa estaba encantada de volver a ver su precioso juguete. Lo cogió y salió corriendo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Llévame contigo! ¡No puedo correr tan rápido como tú! Pero fue inútil. Al día siguiente, cuando la princesa estaba sentada a la mesa comiendo con el rey en su plato de oro, llamaron a la puerta. ¡Oh, princesa! ¡Déjame entrar! La princesa se levantó y corrió a ver quién era, pero cuando abrió la puerta vio a la rana allí. ¡Mugrosa criatura! ¿Cómo te atreves a acercarte a mi puerta? Cerró la puerta rápidamente y regresó a su asiento muy inquieta. El rey percibió que su corazón le latía muy rápido. Oh, pequeña, ¿qué te ocurre? ¿Acaso hay un gigante en la puerta que viene a buscarte? ¡Oh no, papá! Es una rana repelente ¿Y qué quiere esa rana? ¡Oh, papá! Ayer estaba sentada junto al pozo jugando con mi pelota de oro y se me cayó al agua Pero vino la rana y me la cogió con la condición de que le dejara oh. ser mi compañera Se lo prometí porque no pensé que pudiera dejar el agua y venir a buscarme Y ahora está ahí fuera en la puerta y quiere entrar ¡Hija del rey, ábreme la puerta! Cumple tu promesa Una promesa debe cumplirse Abre la puerta y deja que pase Fue a abrir la puerta La rana entró y la siguió hasta la silla Gracias, princesa Ahora siéntame a tu lado La princesa la miró enfadada Pero viendo la severa cara de su padre La subió a la mesa oh. Ahora comamos juntos La princesa comió reticente la comida y la rana se dio un festín Sírveme más sopa por favor, está riquísima Nunca había tenido nada parecido en mi barriga La rana acabó la sopa, pero a la princesa no le entraba ni un bocado más Muchas gracias princesa, he comido mucho y estoy cansado Déjame a tu habitación, prepara tu cama sedosa y así podremos echarnos a dormir. ¡Se acabó! Será mejor que te vayas de palacio ahora mismo, rana fea. Mi querida hija, esas no son palabras propias de una princesa. Le hiciste una promesa a la rana y ahora debes cumplirla. Cuando un miembro de la realeza da su palabra, debe cumplirla siempre. Es una antigua tradición que debemos cumplir. Cogió a la rana con el índice y el pulgar, la subió y la dejó en una esquina. Quédate ahí toda la noche o mañana te llevaré al oscuro bosque. Necesito descansar y quiero dormir tan cómodo como tú. Arr, súbeme a la cama o se lo diré al rey. ¡Rana repelente! La cogió y la lanzó contra la pared con todas sus fuerzas. Cuando cayó estaba muerta. ¡Despierta, rana estúpida! ¡Déjate de dramas! La princesa la tocó con su dedo, pero estaba fría como una piedra. ¡Ah! ¡Oh! ¿Está muerta? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡Oh! ¡Por favor, despierta, rana! ¡Lamento tanto mi comportamiento! La cogió y siguió llorando. Y besó dulcemente a la rana. Milagrosamente, la rana abrió los ojos y saltó al suelo. Dejó de ser una rana para convertirse en un príncipe encantador con unos ojos preciosos. ¡Oh, vaya! ¿Pero quién eres? ¿Dónde está la ranita? No te preocupes, la rana soy yo. Vuelvo a ser un príncipe. Te contaré toda la historia. Cuando era humano, era astuto y arrogante. Una vez estaba cazando en el bosque matando animales. De repente, un hada del bosque se cruzó en mi camino. Humano despiadado, estos animales no son tus juguetes. Son criaturas vivas como tú. Dios ha creado esta maravillosa naturaleza y tú la estás destruyendo. ¿Te han hecho ellos daño a ti? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿No sabes quién soy yo? Soy el príncipe de este reino y este bosque me pertenece. Cada árbol, cada animal, todo lo que hay en esta tierra me pertenece Príncipe ignorante, la naturaleza le pertenece a Dios El creador de este universo es Dios, no tú No tienes ningún derecho a matar animales inocentes ¡Se acabó, señora! ¡Apártese! De repente el hada del bosque se convirtió en una señora alta y enorme El príncipe se asustó al verla Humano arrogante, te maldigo. Y te convertirás en rana. Las serpientes de este bosque podrán salir a comerte, como tú cazabas a los pobres ciervos para comértelos. Inmediatamente el príncipe se convirtió en rana. ¡Oh! ¿Pero qué me has hecho? Te lo suplico, hada del bosque. Ah, por favor, perdóname. Te prometo que no volveré a hacerle daño a la madre naturaleza. Seré amable con todas las criaturas. ¡Lo prometo! ¡Por favor, perdóname! Creo que has visto tus errores Pero tu arrogancia no puede quedar sin castigo Voy a lanzarte un hechizo Sí, sí, por favor, mi señora, te lo demostraré Debes encontrar una princesa Que no respete a las pobres criaturas Y convencerla de que sea amable contigo Si consigues cambiar la naturaleza de un ser humano Entonces volverás a ser príncipe La princesa se avergonzó por haber sido tan desagradable. No te entristezcas, preciosa princesa. Ahora prométeme que no volverás a tratar a nadie con desprecio y que serás muy amable con todos. Sí, te lo prometo. Oh, genial. Ahora que has decidido ser bondadosa, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto, lo que quieras. Eres la chica más guapa que he visto en mi vida. Y me he enamorado de ti. ¿Quieres casarte conmigo, princesa? Sin dudarlo, la preciosa princesa dijo que sí al príncipe encantador. Se casaron con el consentimiento paterno. Todos los días la pareja alimentaba a los animales y cuidaba de la madre naturaleza. El hada del bosque vio la bondad de la pareja y se alegró mucho. Bien hecho, hijos míos. Habéis demostrado que sois unos seres humanos buenos. La bondad reside en todos los humanos y en los que despierta esa naturaleza se hacen divinos. Dios estará siempre con vosotros. Desde ese momento la pareja vivió feliz y dichosa para siempre.